Les contaba en el comienzo del programa que íbamos a tener una propuesta de frecuencia abierta con voces que iban a llegar desde diferentes lugares, desde aquí, desde el país, pero también del extranjero. Y en este caso cruzamos el río de la Plata, nos vamos a reencontrar con nuestro querido Pablo r o d e r ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días, un gusto saludarlos nuevamente en contacto. Un placer grande, Jorge. Bueno, me alegro de estar nuevamente conversando contigo y teniendo de primera mano allí. Tu, tu observación, tus conclusiones de tu querida Argentina. Eh, eh, digamos que los oyentes ya saben un poco cuál es mi, mi opinión, que lamentablemente no ha variado demasiado. Pero vos sabés que、eh, estaba reflexionando porque los otros días tuve que dar una charla a un grupo de gente. Y、uh, algunos de ellos,、eh, especialmente enrolados con el. ¿Me estás escuchando bien? Sí, cierto, sí, sí perfecto, perfecto. Eh, eh, estaban en, están enrolados con el, el kisnerismo, con, con la, el, el ámbito oficial. Y me decían, pero m i r a pasa en todos lados lo mismo: hay inflación en todos lados,、eh, hay inestabilidad. m i r a lo que le pasó, por ejemplo, a la. Adusta, la severa, a la tradicional Gran Bretaña, que después de 44 días、eh, tuvieron que desplazar a un primer ministro. Y yo le contaba que es, es un error intencionado de esta gente que dice que en todo lado pasa lo mismo. Porque es posible que en todo lado pasa lo mismo, pero por un lado en un grado totalmente diferente. No es lo mismo una inflación del 100% que la del 8% de Uruguay. O la del 4% de Portugal. Y por otra parte, porque el disloque político que se vive en la Argentina no es en su dimensión un mal universalizado, es un error muy grande, intencionado, que usan la, los personeros del régimen para decir que no, no pasa lo que está pasando. Porque, ¿sabés qué ocurre, Jorge?、Eh, en países como, por supuesto, Gran Bretaña, Tienen s s a b e instituciones que、eh, le dan el resguardo para situaciones aún muy traumáticas. En el Reino Unido, mira que ellos aguantan、mm, primeros ministros por cuatro años, tres años, alguno que dura un año es excepcional por lo corto, pero realmente tienen una estabilidad en sus instituciones. Cambiaron a la primer ministra y civilizadamente ya asumió un nuevo p r e m i e r Y la vida sigue para el ciudadano inglés, para el ciudadano británico, sigue sin demasiado cambio,、eh, al igual que lo que ocurre en otros países que tienen cambios significativos en su conducción política, que es producto de la alternancia democrática. Por ejemplo, en Israel, ahora hubo una nueva elección, porque no se pueden poner de acuerdo, pero el ciudadano israelí sigue tal como vivió hace cinco años, con gobiernos que de alguna manera se alternan. Y este, Jorge, no es el escenario de los argentinos. Fundamentalmente, ¿sabes por qué? Porque en los últimos años se ha agudizado una precipitadísima caída hacia la destrucción institucional. El país se convirtió, y te lo vengo diciendo, mi estimado, se convirtió en un ámbito donde para muchos el cumplimiento de la ley no resulta imperativo. Es un país en el que los violentos, la ley de, ma, de más fuerte, la prepotencia, la invasión,、eh, la pasividad oficial ante esto, han sometido a los pacíficos ciudadanos, de los cuales, entre los cuales yo me cuento, ciudadanos de a pie, no s o l o a un clima, te diría, de desaliento diario, sino, y lo que es peor de esto, porque una cosa es un presente muy malo. Pero cuando la gente, y te lo expresa claramente, tiene una cada vez menor expectativa de mejora. ¿Por qué? Porque la situación está muy complicada, pero porque, aparte, los que tendrían que darte estos alicientes para decir, bueno, estamos mal, pero vamos a mejorar por esto o aquello, realmente no dan ninguna señal de que esto ocurra en un sentido adecuado. Pablo, vos sabés que en estos días、eh, que, de, que, que no estuvimos charlando al aire contigo, una de las cosas que me llama la atención. Que ya las discrepancias no son entre sectores, este, entre partidos políticos, que realmente las ripideces en la interna de cada uno de los partidos también ha sido noticia en estos días y da la impresión que cada vez más, a cualquier nivel, en cualquier actividad en la Argentina, cuesta mucho sentarse a conversar. Totalmente, Jorge, totalmente. Y esa es una de las grandes desgracias, porque,、eh, mira. Si los personeros, los operadores políticos, los representantes, de aquel, aquellos que tienen que dar de alguna manera una voz de esperanza a la población,、eh, no tomaran en cuenta, como no lo hacen, que el panorama futuro, es, desde el punto de vista económico, es muy complicado,、eh, tomarían en cuenta, sí, que la política tendría que hacer lo suyo para poder mejorar o para poder. Eh, de alguna manera paliar ese futuro tan jorobado. Pero m i r a la política está terrible. Si yo te cuento que, si vos mirás, por ejemplo, el gobierno, el oficialismo, cuando fue el 17 de octubre, de octubre que es,、eh, es como el 18 de julio, más o menos para ellos, es el día que Perón fue, asumió el poder en el año 45, sí, el 17 de octubre hubo, en vez de un acto de los peronistas, hubo cuatro actos, cuatro, cuatro separados. Y no porque son demasiados, sino porque no se ponen de acuerdo. Y、eh, en cada uno de los actos con, continuaron las agresiones mutuas, eso que yo llamo muchas veces, que yo te comento el fuego amigo, y sobre todo evidenciando la descoordinación de los、eh, actos oficiales a nivel de gobierno y de las agresiones que desde los propios amigos, de los propios sectores aliados, se dan unos a otros. En el gobierno, por ejemplo, este es el oficialismo, pero el gobierno en su función, tal en su función administrativa, que yo lo llamo un gobierno triunviral, porque no sabemos si existe siquiera, está centralizado en la actividad de lo que yo también te comento como un virtual primer ministro, que es Sergio Massa, que era presidente de la Cámara de Diputados y que ahora es ministro de Economía. Y la estrategia de este muchacho es.、Eh, Preservar de alguna manera, patear la pelota para adelante, una casi inexistente posición de reservas internacionales. Argentina, en materia de reservas de dólares, está boqueando. Y、eh, esto determina, por fuera de un tema financiero, Jorge, el costo de paralizar sectores industriales por la restricción para importar los insumos necesarios para continuar la actividad. Vos sabés que. En, Todas las cosas que se producen no son con 100% de insumos nacionales, sino que tienen 10, 20, 30 o 40% de insumos importados. Hay que ser mago para poder conseguir en tiempo y forma、eh, que te den el permiso de importación para ciertas cosas que de alguna manera llevan al riesgo de parate de muchas empresas. Y mientras tanto, perdón, no, no, termino sí, esta, sí, esta sí, referencia. Mientras、sí. tanto, la oposición, lo que vos mencionabas, Cuya prenda política, te lo mencionaba, más preciada que podían exhibir, era la preservación de una precaria unidad. Las agresiones internas, Jorge, se aceleraron enormemente a medida que se van aproximando las fechas de los actos electorales. Que por otra parte, te digo, no sabemos si esas primarias, que son las internas obligatorias que tendrían que llevarse a cabo en agosto, Se van a hacer an, o no, porque el gobierno aparentemente está queriendo modificarlo. De modo tal que, desde el punto de vista político, en un panorama económico muy, muy negativo, no está ayudando para nada. En lo electoral, da la impresión que se, a, a, se adecua el reglamento del partido según las circunstancias cada vez que hay que jugar. Absolutamente. Eh, es, eh, pero eso es, eso es digamos, que eso es pan de todos los días de, del kirchnerismo. Que sobre todo tienen un b a s a m e n t o en aquello que yo te dije al principio. No existe el, el respeto a la ley. La ley se、eh, moldea, se aplica, se utiliza en función de la propia conveniencia. Y hay, dentro incluso del peronismo, dentro del Kirchnerismo, hay gente que eh, quiere eh, suspender lo que se llama las pasos, porque sería el prolegómeno de una, de, por ahora, según las encuestas, de una derrota muy, muy fuerte. Pero por otra parte, hay sectores dentro del propio k i r c h n e r i s m o incluso el presidente, aparentemente, el presidente Fernández, que ha dicho que él no quiere suspender las pasos. De modo tal que、eh, el panorama en este sentido, desde el punto de vista político, es bastante, digamos, yo soy benigno cuando digo bastante, es muy complicado y sobre todo lo que lleva es al desaliento de la gente. Eh, y esto, sabes que tiene otro riesgo, Jorge.、Eh, el riesgo es algo de lo que、eh, está pasando en otros países del mundo y cuya muestra también、eh, es la elección brasileña. La elección brasileña mostró que un 50% de la población、eh, se ha deslizado hacia el bolsonarismo, que es un segmento de extrema derecha, de alguna forma. Eh, que, cuyo respeto a las instituciones no es demasiado devoto, que digamos. Y en este sentido, esta falta de presente y, sobre todo, la carencia de ese futuro que hablábamos, Jorge,、eh, produce un deslizamiento de sectores que son normalmente moderados hasta pociones s i extremistas, basados, ¿sabes qué?, en un mensaje ilusorio, en un mensaje pleno de promesas. La mayoría de ellas irrealizables, pero que penetran en muchos sectores de la población y especialmente en la juventud, porque tienen un horizonte carente de futuro. Y esto es así、eh, realmente en la Argentina. El partido de extrema derecha de Miley está creciendo, lamentablemente está creciendo,、eh, porque los jóvenes. Que quieren decir, bueno, mira, ese t tipo, en una de esas, con el ladrido, con, el, con el, la vociferación, y con su. se vayan todos, se destruya todo,、eh, puede hacer que estemos un poco mejor que antes. Bien, Pablo, en nuestro próximo encuentro quiero hablar un poco más puntualmente de, de lo que acabas de, de mencionar. La elección de Brasil, el resultado de, de, de Brasil. Vi este, a un presidente argentino excitado el otro día cuando fue a saludar a, a, a Luna. La sensación que me dio q u e como que encontró un cable que le tiraron, ¿sí? Y que por allí puede haber de parte de, de Alberto Fernández la esperanza de, de generar algún espacio propio dentro de esa, de esa situación tan particular que significa el kinerismo, r c h la cámpora, Cristina, el hijo de Cristina, los amigos de Cristina. Y que en definitiva de repente parece como que Alberto Fernández. Le, le hubiese despertado un poco más la ilusión de poder generar un espacio propio, pero、eh, lo quiero hablar un poquito en, en, más en profundidad contigo y esperar que pasen unos días a distanciarnos un poquito más de las elecciones en Brasil y planteártelo para nuestro próximo encuentro. ¿Puede ser? Encantado, Jorge, siempre a disposición. ¿eh? Eh, ha sido un gusto reencontrarme contigo.、Un、buen fin de semana y bueno, espero pronto tenerte por acá. Así es, un placer muy grande y un cariño para todos. Dale, gracias.、Chao. Abrazo grande. Frecuencia abierta.